Actuamos en un lugar secreto. Dicen que es una de las bases más ocultas y más enigmáticas de los Estados Unidos. Que en su interior se guardan restos de presuntos no identificados. Es el Hangar 18. Y hablamos de este asunto con uno de los investigadores en del momento, con un ufólogo, con un estudioso que ya ha estado en alguna ocasión con nosotros y que es un placer volver a recibirlo. José Antonio Caravaca, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, Bruno. Encantado otra vez de estar aquí contigo. Buenas noches. Tanto, buenas. tanto y tanto hablar del era 51 es lo importante, lo fascinante. Lo clásico, lo añejo, en cierto modo, se encuentra ahí en el Año de 18. Eh, no tiene nada que ver con esa base aérea de Nellis en Nevada, sino con Royce Basterson, ¿no? Sí, porque hace ya unas cuantas décadas que se viene hablando de que en los Estados Unidos existe un lugar Una base recóndita secreta confidencial en la cual los militares tienen guardado todo lo relacionado con el tema ONI e incluso fíjate fijaros tienen eh, restos de platillos volantes estrellados e incluso a sus ocupantes y esto no está en el famoso hangar, en el, oh, perdón en el famoso área cincuenta y uno sino que, como digo, desde la década de los setenta se rumorea. ...con la existencia de este hangar 18... ...que sería el lugar destinado para recoger... ...todas las evidencias relacionadas con el fenómeno OVNI. ¿Qué tipo de reacción a todas las informaciones... ...que son muchas que han surgido en los últimos tiempos... ...los últimos decenios... ...qué tipo de reacción ha tenido sobre el hangar 18... ...el ejército, el gobierno de los Estados Unidos? Bueno, el primero que oyó hablar de la existencia... ...de este mítico lugar fue al parecer un profesor de la Universidad de Florida... ...perteneciente al grupo ufológico MUFON allí en Estados Unidos... ...el profesor Robert Spencer, que al parecer a principios de la década de los setenta ...del siglo pasado consiguió hablar con un oficial de alto rango... ...que había estado destinado en la base de Bright Patterson... ...y le informó que allí existía un lugar al que denominaban el hangar 18 donde eh, tenían restos de un platillo volante y, como te decía, eh, los restos de sus ocupantes. Con el paso del tiempo, este profesor llegó a hablar con otras personas, con otros empleados del hangar 18, entre ellos un biólogo que examinó los cuerpos y le llegó a confesar que en el ...Hangar 18 había hasta doce cuerpos de seres que habían recuperado... ...de un accidente ovni que se había producido en el sudoeste norteamericano... ...tal fue el impacto de la noticia en los medios de comunicación... ...que sirvió de inspiración a una película que llevaba precisamente... ...el nombre de Hangar 18, que fue la que de alguna manera... Eh, ...arraigó en la mitología ufológica mundial, eh, la existencia de este eh, que se consideraba mítico lugar en los Estados Unidos. Claro, ahora mismo hay muchos oyentes que imagínate que igual les suena por primera vez esto y, y están quedándose ojipláticos con lo que estás contando. Bueno, eh, a eh, nosotros, es, a, a los de cierta edad ya como... Claro, como clásico. Y, y, y a mí ya no... Nos resulta un clásico que ha ido perdiendo fuerza en, en favor de ese... Eh, área 51 al que todos dirigen la mirada actualmente claro, pero que sabes que el Área 51 es como que está ahora mmm, bueno, y después de toda esa quedada y esas redes sociales como que, que ya no está tan perseguida ni que piensan que está con, con esos restos de ovnis ni que tienen tanto secreto guardado entonces, ahora al recuperar este Hangar 18 yo lo que te quiero preguntar es en este Hangar 18, además de militares has dicho que habría biólogos habría científicos que intentan por un lado in, tanto averiguar eh, de que estaban hechos o cómo era la, la composición ADN o lo que fuera que tuviesen estos extraterrestres y luego por otro lado la tecnología también de esos restos de ovnis claro y es que Eh, fíjate, el hangar dieciocho lo situaban estas fuentes en una base militar muy concreta y muy conocida por todos los investigadores del fenómeno OVNI en los Estados Unidos. Estamos eh, hablando de la base de Wright Patterson y, curiosamente, en este sentido del que tú mencionabas, en dicha base. Existe una unidad militar formada por diferentes especialistas, científicos, eh, analistas de todo tipo, que se dedicaban y se dedican a clonar todo tipo de tecnología que obtienen de los ejércitos eh, enemigos. Por tanto, es curioso que eh, todas las informaciones que están relacionadas con la recuperación de platillos volantes, sobre todo, como os decía, eh, desde finales de, o desde mediados del, del siglo XX, pues estén relacionados precisamente con la base de Bright Patterson. Y el Angas 18 estaría situado en el interior de dicha base, pero hasta hace muy poco era considerado simplemente un rumor. Lo que ocurre es que ha habido investigaciones, algunas de ellas... Eh, conducidas por Tom Carey, que es un famoso y conocido ufólogo norteamericano, que ha descubierto que dentro de el, la base de Wright-Patterson hay específicamente un lugar a, que se denomina Hangar 23, pero en su interior hay un edificio que le llaman el edificio 18 barra 18G y según le comentaron es conocido el hangar no por su denominación original, que sería veintitrés sino como el hangar 18, y esto de alguna manera, después de muchísimo tiempo de especulación, de rumores, de que ya se convirtió prácticamente en una especie de leyenda urbana dentro de la comunidad ufológica norteamericana, la posible o no existencia de este eh, lugar, pues de alguna manera parecía que había una confirmación, Uno de los sitios sobre los que se ha hablado también, que casi, casi parecía una leyenda urbana, pero no. Ha habido una confirmación más o menos oficial de su existencia. Es eh, la Habitación Azul, la Blue Room. Eh, parece que existía ese lugar. Claro, es que fíjate que nos iba a decir a nosotros, Bruno, que muchas de las cosas que leíamos, veíamos en infinidad de documentales, en revistas, y que parecían más bien... Eh, ...rumores que no tenían ni pies ni cabeza, que no se llegaban nunca a confirmar... ...pero con el paso del tiempo y cuando prácticamente estaban ya olvidadas... ...porque hay muy pocos aficionados actualmente de la era digital... ...que recuerden eh, ni tan siquiera el hangar 18 inmuno y, y mucho menos la habitación azul... ...pues curiosamente... Eh, un investigador eh, canadiense que os recordaba, Grant Cameron, en el dos mil doce consiguió eh, una desclasificación de documentos que hablaban de que el Centro de Inteligencia Aérea y Espacial tenía un lugar que denominaban la habitación azul. Y os pregunto, ¿en qué base creéis que estaba este lugar? ¿En cuál? En Wright Patterson. Claro. Pues se van uniendo, parece que todo va apuntando en una dirección y... En el Ohio, que, tenemos que decir, ¿eh? Sí, y también que eh, todos los rumores que vinculan eh, Roswell o lo, el, los restos que se encontraron allí en el desierto en 1947, porque esto viene, como os decía, desde mediados del siglo pasado, pues siempre siempre se ha asociado la base de Wright-Patterson como el lugar donde fueron conducidos vía aérea todo todo lo que se encontró todo lo que se halló en aquel verano de novecientos cuarenta y siete en roswell nuevo méxico en esa habitación azul que acabas de mencionar por qué es tan importante qué es lo que está, qué es lo que hacían claro eh, supuestamente porque estamos hablando de ya también de, de una manera tampoco que se ha podido delimitar o concretar, pero se cree que en el hangar 18 estaría, eh, digamos, todos los elementos físicos del fenómeno restos de platillo, eh, los cuerpos eh, de los supuestos ocupantes y en la habitación azul estaría destinada a recopilar, almacenar, archivar toda la información, los expedientes, los avistamientos, las fotografías, las filmaciones referente al tema OVNI. Por tanto, lo tendrían bien estructurado. Yo recuerdo leer hacía muchísimos años eh, los libros de Brace y Seger, por ejemplo, eh, sí. Contactos extraterrestres, eh, creo que también el de Antonio Rivera, eh, Las máquinas del cosmos, eh, mencionaban muchos testimonios de gente del de entorno y de las cercanías eh, de Roy Patterson que veían... A esos eh, finales de los años 40, comienzos en de los 50, llegar a extrañas, eh, extrañas, eh, extraños camiones eh, con lonas, y que parece que uno de esos, eh, una de esas cosas que iba dentro de esas eh, lonas tenía que ver con Roswell. Pero es que en esa época, Roswell era solo uno de los muchos casos que ya existían entonces, pero ni mucho menos el más importante. Claro, es que precisamente eh, casi cualquier... Eh, noticias relacionadas con el tema OVNI y con supuestos estrellamientos y recuperación de objetos pues se vinculaban a la base de, de Wright-Patterson y también que sería otro elemento más que sumar a todas esas sospechas que parecen apuntar a que esta base tiene eh, mucho secreto en su interior y es que fija fijaros, ahí también... Eh, un almacén dentro de Bright Patterson dedicado a la criogenización jolines o sea, fíjate que... como y también que lo que hay que hay que dejarlo claro por eso yo especifico cuando son cosas que están un poquito cogidas con pinza pero que eh, a nivel oficial esta información si sí es cierta que tanto existe esa zona dedicada a la criogenización y aparte a la clonación de tecnología de potencias extranjeros, eso es cierto y fijaros que eso se ha conocido con el tiempo y curiosamente eh, cuando bien lo decía Bruno eh, investigadores clásicos pues sospechaban de que se destinaban a aquella base todos los referentes al, al, a los accidentes ovnis ocurridos en los Estados Unidos era para clonar la tecnología y qué mejor lugar donde ya había Eh, un destacamento formado, como de, os decía, por ingenieros, científicos eh, de diferentes especialidades para, como digo, poder duplicar cualquier tipo de aeronave o de arma que tuviera el enemigo y de hecho los veintiuno que eran unos cazas que estaban a la vanguardia de la aeronáutica en aquella época de la Guerra Fría, lo que fueron Eh, obtenidos en Corea pues fueron enviados a la base de Wright Patterson para que fueran estudiados analizados eh, y duplicados además de clonar eh, esta tecnología para hacer aeronaves o hacer pues eso, eh, algo muy muy muy potente, ¿desarrollan su pro sus propios proyectos? ¿tú sabes si tienen sus propios prototipos que también los pueden probar allí? claro, es que al parecer mucho de lo avances que se han logrado en el ejército estadounidense han partido de científicos y de proyectos que se han realizado en la base de Buray Paterson. incluso, os voy a decir una cosa hay un material, el nitinol que se creó eh, por científicos de la base de Buray Paterson. y es un material metálico que tiene memoria de forma o sea, que se puede... Eh, modificar pero si se le aplica calor vuelve a tener el aspecto original y todos recordamos que precisamente una de las cualidades que se achacaba a los materiales extraterrestres entre comillas que se habían recuperado en el desierto de Roswell es que después de arrugarse ellos volvían a su forma original Y el caso también muy importante relacionado con esta base, el caso Aztec, ¿en qué consistió? y ¿Qué es lo que pasó? Bueno, el caso Aztec también es muy, muy, muy curioso porque eh, ocurre un poco después de, de Roswell, supuestamente, aunque también hay quienes indican que es una especie de señuelo para desviar la atención de lo ocurrido en Nuevo México, pero eh, según le comentaron a este profesor de la Universidad de Florida el que descubrió el asunto del hangar 18 en Aztec habían recuperado los militares un platillo volante en el cual había doce seres muertos que fueron congelados en la base de Wright-Patterson y decían que tenían un metro veinte de altura la piel blanca, el pelo claro, ojos azules El, el, la cabeza, el volumen cr craneal era bastante importante y desde eh, muy temprano desde fi prácticamente principio de la década de los 50 se rumoreaba que toda esa información todo ese material se había eh, guardado en el hangar 18 Fíjate eh, curiosísimo lo de este caso pero ha habido gente que al margen de esos testimonios eh, de los ufólogos, eh, de los investigadores, eh, Steger, eh, también recuerdo Leo Springfield, también tenía investigaciones eh, sobre el tema, pero alguien que haya visto esos convoys, esos eh, camiones, esos eh, algo, esos eh, coches eh, colonas eh, que parecían tener algo dentro y que sí, se sí. llevaba ahí. Claro, porque fíjate, investigadores como Stanton Freeman Sí. Kevin Randall eh, con los que he tenido la oportunidad de, de hablar de la cuestión y además han hecho varias publicaciones sobre el tema pues indican que hay más de un centenar de personas tanto vinculadas al ejército como vecinos de la localidad de Roswell y los alrededores que hablan eh, y denuncian eh, lo, lo, lo que estás comentando, que en una época determinada y asociada ...a los supuestos estrellamientos ovni ...hubo un movimiento inusual... ...de camiones militares... ...que estaban trasladando... ...algún tipo de material... ...pero para que la audiencia sepa... ...concretamente de lo que hablamos... ...que no es simplemente... ...una leyenda urbana... ...hay que tener en cuenta por ejemplo que eh, Thomas Jefferson Dubois que era la máxima autoridad militar de Nuevo México tenía a su cargo todas las bases militares que se encontraban en este estado y hay que decir que había eh, un, un, una base en concreto Roswell que tenía armamento nuclear para que nos situamos en la eh, autoridad que tenía este hombre pues cuando sucede el supuesto accidente de Roswell recibe una llamada desde el Pentágono por el general Clement McMullen que le indica que lo ocurrido en el desierto de Nuevo México, en Roswell sobrepasa su autoridad, que coja envale todo lo que han recuperado en el rancho Foster y que lo envíen a la base de Wright Patterson y este hombre, Tomás Jefferson Dubois siempre indicó que se sintió molesto porque eh, de alguna manera eh, habían pasado de él y él ni siquiera, ni siquiera él, que tenía a su mando eh, la única base militar de todos los Estados Unidos en aquella época que tenía bombas nucleares, se le permitió y ni siquiera llegó a conocer que es ...lo que recuperaron en el desierto de Roswell. José Antonio, tú sabes que ha habido muchísima información... ...y también desinformación sobre el tema Roswell que ha habido muchísimas opiniones sobre el tan traído vídeo de la autopsia del supuesto extraterrestre eh, tú sobre todo este tema ¿qué opinas? Eh, ¿que realmente hubo algo? como estás comentando con tantos datos ¿que esta supuesta autopsia fue un poco como una cortina de humo para intentar tapar lo que realmente estaba pasando? ¿Qué, ¿cuál es tu opinión real? bueno, eh, con el paso del tiempo cada vez Eh, los investigadores que más se han aproximado al núcleo o a las proximidades, pues indican que hay algo que todavía no se nos ha contado de lo ocurrido en Roswell. Hay que tener un, un dato, un detalle, que el gobierno norteamericano, en una de sus explicaciones que tuvo que dar ante la opinión pública en la década de los 90, ante la presión social y mediática de la sociedad que quería respuestas para todos estos rumores que hemos estado hoy hablando, pues llegó a admitir que eh, las noticias y los avistamientos de el traslado de cuerpos de, de un lugar a otro se debió a que habían hecho unas pruebas con los muñecos DUMMI, estos que lanzaban desde los aviones para probar las caídas ...y los efectos de los paracaídas porque no podían negar... ...y ese es el dato con el que nos tenemos que quedar... Eh, ...las autoridades, los militares, eh, los servicios de inteligencia... ...de los Estados Unidos no podían ocultar que ya era un clamor... ...de que había muchísimos testimonios de personas que habían visto... Eh, ...el traslado de extraños cuerpos que habían recuperado en el desierto y por tanto tuvieron que dar ese tipo de explicación porque de alguna manera tenían que callar lo que ya no podían de ninguna manera negar que había testimonio de gente que había visto extraños cuerpos. El misterio del hangar dieciocho que hay ahí ¿Qué tipo de objetos extraños, misteriosos, no identificados se llevaron al lugar? El engarra de 18 ha sido el tema que hemos tratado esta noche con un investigador de primera, con José Antonio Caravaca. Muchas gracias, José Antonio. A vosotros. Buenas noches. Buenas noches.